En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. La comida, la Para las trabajadoras. Para las que están lejos, pero sus corazones cercan. Para toda la, mi amiga de la piscina cubierta. Para todas las personas que nos escuchan, las todos, somos, somos todas.、Todos. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes. Otro programa aquí un poco clarito de gente, ¿no? Hoy estamos más claritas. <risa> Hoy poquita gente. Se ve que, como hace un día tan maravilloso, la gente no tiene ganas de encerrarse aquí en el estudio. Claro, claro. Ahora mismo t o m a café. Pero bueno, estamos las suficientes. Aquí está nuestra amiga Sena. Hola Sena, ¿cómo estás? Hola Loli, muy bien. Aquí estamos. <risa> Y Valle, que no falla nunca. Aquí estamos, Loli. Buenas tardes. Saludamos a Loli Cecilia, que nos、eh, estará oyendo desde, de, desde Cataluña. De, desde, desde, de, que está en Cataluña.、Uh -huh. Que ha tenido una semana, a Valle, que ha tenido esta última semana. Y vamos a entrar en temas ya de Ecija. Valle, como siempre,、eh, se ha divertido. Sí, no, sí, lo pasa bien, f i n a El domingo, ¿dónde estuviste?、Vale. El domingo、Cuenta. estuve en el, en el parque con los niños de Prodi. Uy, lo que disfrutaron ellos. Sí. Pero bien, y canta, hubo. Yo me fui a las 12 y v i n e a las 10 menos 20. ¿Todo el día? <risa> todo el día. Muy bien, muy bien. Y ellos, de los que cantaban, le daban los, una placa que le dieron. Ellos disfrutaron, pero, pero bien, de verdad.、Uh -huh. Precioso estuvo todo. ¿Y hubo mucha gente? Uy, estaba lleno.、Uh -huh. Pero bien. Esta fiesta la hace. A PADISI, que es una asociación de padres y madres、sí. y familiares sí, sí. con niños no, discapacitados, ¿no? Sí, sí. Yo digo, p es r o e que no sabía yo el nombre ese. Los que estaban en las gemelas, ¿no? Sí, de los que estaban en las gemelas que ahora están por las carachelas, ¿no? Es donde están ahora mismo.、Sí, en, en la residencia de d í a Esa、día. nueva que tienen ellos. Nueva, sí. ¿sí? Y ya sí. llevan varios años haciéndola. Sí. Que yo los veo mucho en la piscina, que llevan a unos pocos todos los días también. Lo、uh -huh. veo yo allí. Pero ellos los pasaron estupendamente. Pero bien. Muy bien, pues lleva desde los años 70 funcionando esta asociación. Siempre,、sí, claro. Pues, llevará, pues bien, me lo tuvieron las gemelas. Y se haría por esa fecha. Porque estaban mis niñas allí cosiendo cuando ellos entraron en, en la, una cooperativa que tenían ellas puesta de chaleco y, y la tenían en las gemelas. Y entonces entraron ellos.、Uh -huh. Por ahí, por ahí fue. Han ido consiguiendo cosas sí, a base de, de. lucha... De, de lucha de que hay que ver cómo、hombre. estaban antes. Pues, sí, a q o s Aquello estaba bien, pero aquello no era como. Yo no he visto lo que tienen ahora, pero vamos, t i e n n Nuevos m o d e l o n u e v o t e n d r á que estar muy bien. Hay que decir que colaboraron con ellos, según he visto yo,、eh, la organización Arco Iris de la Casa de la Juventud, Sombra y Luz. La SAFA y el Ayuntamiento de la Luisiana. Yo, cerca, llevé mucho p e r s o n a s Había, personas, había fueron, muchos talleres. Sí, mucho, fueron mucha gente a cantar y grupos de academia de baile a bailar. Y, y todo, todo. Muy b e n t u o、bueno, d o Muy b e n u e n o pues felicitamos. Un d í a muy bueno que se echó y ellos los echaron m e j o r porque ellos disfrutaron, pero bien. Felicitamos a Padisi, ¿no? Sí, por sí. su organización、sí. y por su trabajo cotidiano. Sí, sí, sí, porque eso es lo que se ve, pero detrás. Está una hay... r u b i t a una señora que hay en la directora, ¿no?、Sí. Yo había allí, vivieron, la directora, porque una que trabaja ahí la conozco yo, porque vive s en los pisos amarillos.、Uh -huh. Bueno. t o t a pero、bueno. ellos están <coughs> muy, muy bien atendidos. También esta semana ha sido el Día del Libro. Ha habido actividades en la biblioteca, han ido los niños de, y niñas de los colegios con unos animadores animando la lectura, muy interesante.、Eh, también los mayores le regalaron libros y a los jóvenes. En el, en el Instituto Belle de Guevara hicieron una hora leyendo, fueron padres, madres, hasta. Hasta la gente de los empleados que no son docentes, todos leyendo a la vez, estuvieron una hora. No, ¿sí? no uh -huh. Y se le rindió un poco homenaje a un, a un escritor antequerano que se llama b a José Antonio Muñoz Rojas, que yo no lo conocía. ¿Tú sí lo conocías, Elena? Me suena, pero no ahora en este momento, pero me suena un montón. Igual si, si algún algo de él. <risa> Que se me despistaba para los nombres de. Pues mira, Antonio Mu... José Antonio Muñoz Rojas. Muñoz Rojas, Rojas claro.、Eh, tiene, va a cumplir ahora en octubre 100 años.、Uh -huh. Y es un hombre que ahora está retirado en, retirado en el campo, ha escrito poesías. Y su obra, una de sus obras más conocidas, es Las musarañas y Cosas del Campo. Me suenan me suena、uh -huh. las musarañas. Pero no, no, no sé si he leído nada, no, no sé. Sí,、si、lo he está, leído hace mucho tiempo. Está reconocido y en Antequera van a hacer un, un congreso sobre su obra, de、sí. especialistas de su obra. Que es que vive,、bien? ¿no? Que vive todavía. Sí, sí, vive. En octubre cumple, en otoño, no sé si、sí, en octubre, 100 años.、Uh -huh. Qué bien. Pues,、sí. Y está el hombre muy lúcido, vamos. Lo que pasa es que ya no quiere escribir, dice que ya. Se ha aburrido ya. Ya tiene todo escrito. <risa> ya ha <risa> escrito. <risa> También hubo un pleno en donde se acató la sentencia de, de para que condena al ayuntamiento a indemnizar a, las empresas que, a la primera empresa que, que le habían adjudicado la residencia de ancianos. Vaya lío con eso, ¿verdad? Sí, vaya lío. Pero no. No se puede hacer nada, vamos, hay que acatar la sentencia、ah. y ya está. No se puede de momento, por lo, vamos, por lo que he oído yo, ahí es acatada. Sí, y nos va a costar <ríe> un dinero. Claro, entonces、claro, no、sé, de... para eso era el pleno. Para eso era el pleno. Y ahora también se tiene. Bueno, eso lo, creo que lo paga la diputación. Van a gastar 185.000 euros en tapar las piscinas del salón. La... Ah, sí. Lo, que, lo, de los, lo de los chinos la grande también. Lo de los chinos. Lo de los chinos, como yo digo. Sí, hombre, A mí que, eso me parece bien, ¿verdad? Sí, sí ese no lo veo yo. Hombre, a mí me gusta el salón, no está como antes.、Hombre. Pero yo, como lo veo tan amplio t a m b i é n y no tenemos nada. Hombre, que se quitó todo lo que había, esto de los chinos no me gusta a mí.、No. Es que es un poco peligroso. No, y que llueve y ese agua se queda ya estancada y eso no.、Uh -huh. Yo lo veo eso bien que lo quite. Lo que, según he leído yo, el informe de la policía, tanto el informe de la policía como el del patrimonio, no sé qué,、eh, desaconsejan totalmente que, que pase el tráfico rodado por el salón. e n t o n c e ayer vi un coche, ayer fue, e Sí, claro, cuando yo venía de. Bueno, ayer no, no salí yo. Cuando venía yo el, dom... el sábado, ¿no fue lo de, lo de eso? El sábado fue lo del parque.、Pues、cuando yo venía atravesando el salón, en la puerta de San Francisco había un coche. De modo que hay que entraran, ¿no? Sí, entran des、yeah. después de. Que yo a verlo, Santa, yo a r verlo sí, me、claro. extrañó. Digo, ¡Y pues entonces, ¿qué están pasando ya? Pero, pues es una pena, ¿no? Pero se había concebido un poco como peatonal, creo, claro, ¿eh? Yo, claro,、no、yo fui tan, tan solo un coche, pero, claro, pero vamos, lo vi en la puerta de, de, misma de San Francisco. Uh -huh. En Pamplona, cuando se hizo la Plaza del Castillo, que es una plaza enorme, que es una plaza central, que es la plaza donde se hacen todas las cosas, los gorgorios y todas estas cosas, ahí se hizo como, se pensó como, como peatonal y al final empezaron a pasar camiones, incluso camiones, y bueno, está destrozadita en, en tres años, ha quedado todas las baldosas rotas y todo muy mal. O sea, yo desaconsejaría, desde luego, <risa> el tráfico por ahí. Aparte que es. Una plaza muy bonita la que tenéis aquí, como para disfrutar las. Y si entran los coches, porque el autobús no entra. No, ahora se ve, a entra l e s o q u e yo sé que el sábado vi un coche, que no me acordé de c o m e n t á s e l o a l n i ñ pero e s t a b a en la misma puerta de San Francisco que yo atravesaba. Porque, vaya, para que entre el autobús tienen que hacer una pequeña obra en una esquina, porque、ah, un si no, no. a e a p u e si da la v u e l t ya, ya, ya. Y ahora cuando hagan lo de. Lo de, lo de tapar las láminas esas de agua, que、sí. el, creo que lo van a poner como las tendillas de Córdoba, con unos chorros para arriba. Ah, con unos chorros para arriba. Ah, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pues entonces harán la obra para que pase el autobús, sí. Pero、okay. en el autobús estábamos de acuerdo, lo que no estábamos、okay. de acuerdo es que pasen todos los coches. Claro. Es que Hombre, el autobús siempre a le g o l da más vida. Y si tú quieres ir a la plaza y compras, tiene s el autobús a los dos pasos, ahí la que no tenemos coche. ほんとに、これはもう、ほんとに。 Se le dan a un colegio que hay hermanado con Ecija, que es un, un colegio que se llama El Comalito. Yo, ya como no tengo n i e t o s allí, no mete r o de lo de Blindfart. e Sí, pues t u v o un éxito enorme, vamos. Yo compré una. una Unos cuantos libros por un euro. Pues yo, mira, no, no. me enteré. Sí, yo voy a p e r m con eso que he estado mareada con v e r t i e、pues、O sea, sí, es que no me he enterado de esta semana de nada. No, no, yo no me enteré, me he enterado, pero si niña hubiera ido, porque ella, como le gusta tanto leer, mira. Y también esta semana despedimos a los mus, a los músicos, bueno, a la gente del conservatorio de Pabellón. Estuvo precioso.、Eh. Estuvo precioso, ¿verdad? También estuviste en el está... concierto. Sí, sí, tuve. Interpretaron canciones de todo el mundo, ¿sabes? Con Lolito, y estuve allí sentada en la segunda banca, estuvo muy bien, muy bien. Y mucha gente, después se hizo un auberge, creo que se llama, un auberge español, que es un, una comida en la Casa de la Juventud donde todos aportamos un plato, y también había mucha gente. Se fueron muy contentos、y、las personas que vinieron. ¿Comida o echabra? Vamos. Yo me crucé con, con un grupo y, y. Vamos, que iba medio mareada, pero ya t e <ríe> digo que estaba mareada. Y me cruzo con un grupo y de repente empiezo. l o s oí hablar y yo decía, desde luego, cada vez entiendo menos el acento. ¿Cómo es posible?、Pero... Y d i g o ¿y ¿Sí, si se están hablando en francés? <ríe> y yo、no、creía que era. Pues además,、Ajá. un grupo pues, con un acento muy cerrado, andaluz, claro, a mí todavía me cuesta. Entonces. q u e a n é anda que no disfrutaron cuando cantaron las que van a, con Cantores de El c h o Sí, también. n anda que no cantaron y bailaron nada y eso? Sí, bailando sevillana.、Sí. Bailando sevillana. Anda que no disfrutaron nada con eso. Sí, sí. sí. Pues. <coughs> una de las canciones que cantaron、ah, es. s Esta. Funiculi, funicular. c u r r i c u a y a y i n g y o u l i n u l i n u l i n u l a y i n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 Pues esta canción estábamos aquí comentando que nos sonaba al barbero de Sevilla, pero yo he leído que es una canción. Que compusieron para inaugurar el primer funicular que subió al, al volcán Vesubio.、Uh -huh. Puede ser, sí. Y la cantaron estos chicos y chicas del conservatorio, conservatorio Héctor Berlioz de Pabellón Suárez, a los que saludamos, que tenemos constancia de que nos escuchan cosa, no? ¿no? a través de internet. Que hayan hecho un viaje bueno y. Y para terminar los acontecimientos de esta semana, tenemos poco más. Tenemos que se celebró, como habíamos anunciado, una manifestación antitaurina en Sevilla. Ah, se vea, fue, fue. Sí, fue alguna gente de aquí. ¿Fue el domingo? El domingo. O llovió, no, bueno, así por la mañana llovió nomás, el domingo.、Mm -hmm. Pues fueron allí a manifestarse como todos los años contra, contra las corridas de toros y a ser increpados por los taurinos. Pero bueno, ¿esto para qué la manifestación? ¿Para que no mate los toros pa o、no、haga... para que no se hagan corridas de toros? ¿A ti te gusta el baile? mundo. <risa> Hombre, a mí, a mí me gusta, a mí me, yo no lo veo mucho, pero a mi Mario d le encantaba. Pero que、okay, esto ha sido toda la vida del mundo. e Sí, lo que l o s t o r o s que los toros、no. los tienen que matar. También iríamos las gallinas, los gallos y t o después o y d s e matas y no los comemos, ¿no? Hombre. Sí, pero no es un espectáculo.、No、es un espectáculo, pero esto acierta a la vida del mundo. Ya, lo que pasa es que es un espectáculo un poco sangriento. Ya, la gente cruel. Hombre, no,、pues、no, no, no. Hay que quitar los toros porque no quitan. Artigo le pega tantas patadas a la pelota. <risa> también、ya. deberían quitar、oh, algunos no, también, n、eh. ¿Calguno ¿no? le pega por un casaca y, y le lo deja? n Yo no lo yo, veo, yo lo veo, e s una pamplina, vamos, que se ha s i d o toda la vida del mundo. Ya, ya, no, pero hay cosas que no, porque hayan sido siempre,、claro. no p u e d e n desaparecer. Pero bueno, los toros. <risa> Que se metan en otras cosas que es más importante que eso. Bueno, un día、sí. hacemos aquí un debate. Sí, sí, o、sí, ¿Hay, hay cosas、no. más importantes que los t o r o s Sí, eso sí es verdad, que hay, unas,、sí. hay causas muy importantes. Hombre, sí, lo que pasa es que cada uno tiene que uno. hacer lo que puede por sí, yo lo que creo, cree. Y o、bueno, no estoy、no、sé. de acuerdo, hombre, que, en que quitaran la corrida de t o r o En Inglaterra se llegaron a. Bueno, se han prohibido las cacerías con zorro, también eran de toda la vida y al final se han prohibido. Porque,、mm -hmm, claro, pero... no. Pues bueno, les parece cruel, les parece. En fin, hacer sufrir a un animal. Yo también ¿Qué? soy un poco así, ¿eh? <ríe> la verdad es que ver sufrir a, a un animal un... me duele mucho. A mí me s a l a mucha lástima cuando el tío salía a pincharle porque e pero... s a un a m a l o y s e l í a a pincharle porque el que le haces un p u n lo d i g a pobrecito, con la pata para arriba, p、pues, más bien que la、no, mala. Hay veces que padecen mucho, pero vamos. Entiendo、creo. que es un proceso largo y que la gente tiene que ir poco a poco. Yo creo no, que va a desaparecer los lo toros. Lo Pronto、creo. sí, lo que pasa es que habrá muchos detractores mucho tiempo después, creo. ¿O no? Sí, y se mueve mucho dinero también ahí. Bien, mucho, mucho. e s complicado, porque vienen unas ferias y si no hay una corrida de toros, ¿qué chiste tiene? Según, <risa> según el que le gusta a los toros. Pues aquí no hay mucha g A mí me gusta valle, a a mí los t o r o s pero verlo s en la plaza. Y、sí. varios me dicen a mí, ¿por qué no vos lo s ves en la tele y en la plaza? Digo, porque la plaza es a leí yo. Y ahí leí contigo. La, pues, la me encanta b a en Pamplona hay una、Hombre. tradición, que también es tradición, que se ensombra. Va todo el mundo a ver los toros. Tranquilamente, etcétera. Pues ahí todo es un mundo serio y en sol está todo el mundo pff, borracho, borracho, borracho, sí, hay que decirlo, borracho, mirando para arriba, para un lado, para otro y haciendo y cantando. Y en pamplona, a h l con los dos detrás y uno delante. Bueno, los que quieren, Y o n o yo no me pondría delante tampoco. En gustos no hay nada escrito. Pero... Que tampoco me gustan los encierros. No, ¿sí? <risa> bueno, ya, llegan, ya hablaremos.、Eh, hablaremos. Vamos con una entrevista que hemos hecho porque ya sabéis que este fin de semana comienzan los actos de la gala de Tánatos, que empiezan el viernes, pero nos lo va a contar nuestra amiga Raquel. Como todo el mundo sabe, Raquel、eh, pertenece a la Asociación Audiovisual t a n a t o s Es una de las personas más activas dentro de la asociación y por eso la hemos llamado y siempre viene. Muchas gracias, Raquel, por haber venido. Nada, ti, o Pues, como ya van a empezar los, las actividades de t a de n a t o s del festival de cortometraje,、eh, nos gustaría que nos contaras cómo van los preparativos últimos.、Eh, Último s todavía no. <risa> <risa> <risa> Último hasta un minuto antes, seguro. Eh, nada, estamos nerviosos i l l porque este año hemos metido más actividades que nunca, entonces estamos siempre con los nervios de a ver si nos sale bien, a ver si no. Pero bueno, estamos bastante contentos porque parece que va salido para adelante. Muy bien, ¿y con qué comenzamos? Pues este año vamos a hacer una cosa diferente a otros años, ¿no? que siempre hemos tenido muchas actividades paralelas, pero una sola gala central, que es la gala que siempre hemos tenido en el Teatro Municipal. Este año vamos a hacer una gala inaugural también y va a ser una, una gala benéfica, a beneficio de la Asociación ALPE Acondroplasia. Y la gala inaugural pues, será el día 1 de mayo. ¿Cómo va la venta de entradas? Pues va muy bien. Lo que esperemos que después la gente que ha comprado las entradas vaya al teatro. Porque sabes que las cosas benéficas la gente compra por colaborar y después esperemos que después vaya la gente que e s t é aquí yo animado. Pero vamos, las entradas, las entradas muy bien. Entre la gente que quiere colaborar y la gente que también le atrae la programación que tenemos. Eh, una pregunta, a a c o n d o p r a c c ó m o has dicho que no? Acondroplasia. ¿Qué es? Me ha salido. ¿Algún n problema t e r í a de lo tuyo para que nos cuentes un poco de qué es? Pues la condroplasia es, es el enanismo.、Ah, Esta vale, asociación,、sí. sobre todo, está enfocada e en l enanismo en, en niños.、Uh -huh. Y vamos, va de, de esto. Es una asociación bastante importante, es nacional. Lo que pasa que aquí hay algunas personas de la asociación, aquí、uh -huh. en Esija. Muy bien. Recientemente se habrá inaugurado, ¿no? ¿El qué? Hoy se habrá fundado la asociación porque yo nunca la había oído.、Mm, por lo visto, lleva un tiempo. Lo que pasa que, claro, al ser una asociación que a lo mejor se mueve por otro sitio, pues no nos había llegado la información aquí, pero sí lleva un tiempecillo.、Mm. Bueno, pues、mm, también、eh, han colaborado con vosotras otras organizaciones, ¿no? Dinos.、Eh, para la ¿para gala. Para la gala, para todo. No, ¿no, habéis hecho, ¿No tenéis colaboraciones de otras entidades? ¿Asociación? ¿Empresas? empresas en fin. Hombre, sí, nos ha apoyado gente que nos ha apoyado otras veces. Este año también nos ha apoyado el Centro Comercial, el Cine, porque vamos a hacer un ciclo de cine, una muestra de, de cine andaluz en el, el Cine Arte 7.、Eh, ahora lo contaremos. Y bueno, no sé, el Ayuntamiento. Más o menos la gente de siempre. La, la, en cuanto a, a información, pues l a r a d i o las televisiones, todo eso siempre. Los periódicos de e s i j a O sea, la, todo lo que son las actividades empiezan mañana con la gala inaugural y después. El, el viernes, el viernes. Oye, Uno ahora, mañana, el 1 de mayo. El 1 de mayo es cierto. Sé que hoy es miércoles, estoy ya perdida <risa> en el mundo. Y, y después, ¿cómo, ¿a como, qué horas son las exhibiciones de.? Pues、cuántos? mira, antes de pasar a otra cosa, ¿vale? la gala inaugural es a las ocho y media en el Teatro Municipal. Nuestras actividades de, de por la tarde siempre son a las ocho y media, todas.、Uh -huh. Precisamente para eso, que todo el mundo. Y en nuestra gala inaugural pues, ha colaborado desinteresadamente、eh, Juan Tamariz, que vendrá a hacer una, una actuación de la suya, de magia, con mucho humor, como siempre.、Uh -huh. eh, Mónica Cervera, que es una actriz española bastante reconocida y que nos hará un monólogo. Todo esto han venido de forma desinteresada. Y nosotros, pues, ya aprovechamos en la gala para dar nuestro homenaje al andaluz del año, que damos todos los años nuestra gala principal, pero este año lo hemos querido cambiar a inaugurar. Y se lo damos a Antonio de la Torre y estará con nosotros también y le daremos este homenaje a un actor andaluz en esta ocasión.、Uh -huh. no, otros años ha sido un director, un productor, pues este año es un actor. Para que la gente sepa. Eh, ¿Identificar a Antonio de la Torre、eh, en, qué, en qué películas o en qué series de televisión? Antonio de se la、ve. Torre empezó como periodista deportivo en Canal Sur, pero bueno, <ríe> a partir de ahí ha hecho un montón de cortometrajes. Pondremos un corto suyo, precisamente, que se llama Profilasis. Pero tiene un Goya, por ejemplo, por una película que se llama Zul oscuro casi negro. Quizás todo el mundo de, lo vea y sepa quién es. Pero a lo mejor digo película y la gente diga, pues yo no caigo. Pero cuando lo veáis, es una persona que sale en muchísimos sitios y todo el mundo la va a reconocer. Venga, pues continuamos con el programa. Pues aparte de la gala inaugural, que como he dicho, es el 1 de mayo, pues la siguiente semana pues, tendremos toda la, todas las actividades paralelas que normalmente hemos tenido. El día 4 de mayo, a las 8 y media, como he dicho antes, todas las 8 y media en la Casa de la Juventud. Tendremos una proyección de cortometrajes sobre hombres saharauis. Esto es en colaboración con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui y son unos cortometrajes que, que nos han prestado para que proyectemos. Todavía no sabemos si vamos a contar con la, con la visita de, de alguno s de los directores de los cortometrajes. De todas formas, a espera de que nos contesten,、pues、esto, vamos a proyectar estos cuatro, estos cuatro cortometrajes en la Casa de la Juventud a las ocho y media. ¿El Eso, día cuatro qué es? El día cuatro de mayo, lunes. ¿Vale? Después, tenemos、eh, por las mañanas proyecciones para、um, cultivos concretos, para p r o d i s por ejemplo, para institutos de arte. Tenemos cosas así que son más enfocadas a, a algún colectivo. Y después, como siempre, tenemos el día 7 de mayo, jueves, antes de la gala,、eh, los cortometrajes de la mancomunidad. Que otros años lo hemos proyectado por la mañana con todos los institutos, porque siempre hemos enfocado mucho la mancomunidad a los institutos. Pero además, este año lo vamos a poner por la tarde y lo vamos a hacer por la tarde a las ocho y media en la Casa de la Juventud. Y vamos a proyectar todos los cortos, vamos a contar con todos los, los directores de los cortometrajes, le vamos a entregar un diplomita, un reconocimiento que a lo mejor otros años no le hemos hecho a, a todos los participantes. Y, y nada, y se podrán ver n i allí todos los cortometrajes, que creo que hay diez cortometrajes de la Mancomunidad que estamos súper contentos. Porque ha aumentado notablemente sí, respecto al año anterior. Sí, el primer año que hicimos la Mancomunidad se presentaron 19. Pero después ha ido bajando, bajando y este año parece que otra vez ha resurgido. Y este concurso siempre nos ha interesado mucho porque una de las cosas que siempre en Tan Auto hemos querido es, que es sembrar ese interés por el cine en jóvenes y no tan jóvenes. ¿Y también participa gente de otras comunidades? ¿En el de la Mancomunidad? O en el en, en el certamen en general. En el ¿no? certamen en general es nacional. Es nacional, o sí, sea. Sí, sí, sí. Precisamente el de la mancomunidad lo hacemos para los pueblos de la mancomunidad. Si no quieren participar a un nivel profesional, a lo, que de todas formas nos envían cortos de todo tipo, pues tienen esa posibilidad también, pero también pueden participar en el nacional. Y, a, y en el nacional nos llegan cortometrajes de toda España, vamos.、Uh -huh. hmm. Además, son, nos llegan los cortometrajes que después en cualquier festival. De España o en los g o y a ...o siempre son cortos que han llegado aquí a nuestro festival. Sí, por ejemplo, el que ganó el año pasado aquí también ganó después más premios, ¿no? ¿Cuál? No me acuerdo. <risa> que como hay varias categorías, pero hay muchos, no sé. Este año tenemos uno que estuvo en Los g o y a el de Spaghetti West, e r n ha estado nominado、sí. a Los g o y a este año en animación. El ataque de los c r í t é r o s asesinos se llevó a animación el año pasado y ha estado en Los g o y a también. Muchas veces、eh, los ganadores, nosotros siempre decimos que están a todos n la antesala de los g o y a porque <ríe> muchos de los cortos que están aquí ganan después un g o y a por lo que sea, pero coincide. Ya,、pues、eso es lo que te quería decir,、sí. que luego ganan Goyas y todo, o sea que el nivel es alto. Sí, sí, la gente que hace corto en España manda los cortos a muchos festivales, entonces a nosotros nos llegan,、pues、ya te digo, si este año hemos recibido 200 y pico cortos, pues nos llegan cortos desde todas partes. Además, ahora es un poco más fácil n o hacer cortos. Hasta hace muy poco era carísimo.、Claro. Y ahora, bueno, pues ya llevamos unos cuantos años que se puede hacer más v más asequible para los usuarios. í además,、eh, el hecho de que ahora se h a c e menos cortometrajes en cine, que、uh -huh. es lo que cuesta dinero, y se h a c e mucho más en vídeo, incluso hay procesos que convierten el digital a ser. Hacen que no sea tan el cutre como se veía antes, ¿no?、Uh -huh. Y hay tratamientos que son mucho más baratos ahora y es más equilibrado para todo el mundo. Aparte, tenemos cortos que están grabados con una cámara normal, pero si tienes una buena idea y la llevas bien a cabo, pues puede competir perfectamente con una persona que te mande un corto en cine y que le haya g o s t a d o un dineral. Sí, claro, que al fin y al cabo es lo importante, la idea、claro. y el desarrollo del, del corto en c、sí, i n o O sea, de, de, la, de la historia, de la interpretación. Es un todo, ¿no? Pero bueno, con una. Eh, calidad decente, pues ya puede、uh -huh. tirar adelante.、Uh -huh. No ha llegado este año un corto. Calidad, ejemplo, me refiero de imagen, perdón. Sí,、eh. sí. Uh -huh. Este año, por ejemplo, n o ha llegado un corto que está haciendo todo un boom en internet y vamos está como finalista. y Ese corto está hecho en un solo plano con una cámara de vídeo normal、uh -huh. y el corto está gustando muchísimo. y Son de dos do chicos de Sevilla. Y no le ha costado nada, el corto, seguro. ¿Y cómo se llama? Se llama.、Eh, es que tienen dos partes, ahora saca la segunda parte. Se llama Esto no es lo que era. Ajá. ajá. Y ahora saca una que se llama Esto es así.、Ajá. Está en el YouTube, <risa> quizás. Sí, está en YouTube y además tiene. Lo colgaron y a los pocos días tenía 200.000 visitas, vamos, es increíble.、Ajá. Y lo tenemos nosotros también. Y vamos por el día 7 con la. Con la proyección de los cortometrajes de la mancomunidad.、Sí. ¿Seguimos? Pues después t e n e aparte de todo lo que estoy contando, después tenemos actividades que duran toda la semana entera, ¿vale? Pero vamos por parte. s El día ya 9 es el día de la final, el día que siempre tenemos nuestra entrega de premios, nuestro día gordo de tan de todos El día de la alfombra roja. El día de la alfombra roja, donde todos nos ponemos nuestras galas. <risa> y、no、eso,、falta? como siempre, a las 8 y media, en el Teatro Municipal. ¿Alguna sorpresa importante para la inauguración? Bueno, sorpresa、no、la ya la sabe、decir. todo el mundo. <risa> no la puedes decir, ¿no? En la gala a las 8 tendremos una cosa que tampoco hemos hecho nunca, que es una exposición de fotografía que a través de un amigo nos dio a conocer el súper talento de una chica que nos gusta muchísimo en Tanato. Y vamos a hacer una fotografía en, la, en el hall del teatro para que todo el que vaya a la gala pues, pueda ver esta exposición. Después se trasladará a la Casa de la Juventud, a la sala de exposiciones y estará allí un par de semanitas también. Para el que no vaya a la gala la pueda ver. ¿Son fotos? Sí, son fotografías. Muy inspiradas en el mundo del cine. No en ninguna película en concreta, pero tiene mucho de, del mundo del cine. Y en blanco y negro, fotografía en blanco y negro. Muy bien. Y seguimos, ¿no? Seguimos. Después a las ocho y media p、pues、u empieza s e la gala.、Eh, este año、eh, hemos dado también una cosa nueva que se llama Premio of a n Datos ha metido en un. a f a n significa Asociación de Festivales Andaluces, se ha metido en esta asociación, en la que está, pues yo que sé, el Festival Iberoamericano de Huelva, el de Málaga, el de Europeo de Sevilla, hay un montón de festivales. Y esto, pues ya nos abre muchas puertas también. Y esto nos permite también dar cierto reconocimiento. Y le vamos a dar、eh, reconocimiento a f a n a la interpretación a un andaluz,、eh, a Paco León, también estará con nosotros. Y le daremos este reconocimiento. Estarán aquí personajes de afán y le darán también reconocimiento en la gala nuestra de Tanato. Paco León, que es el, el famoso de AIDA, a e o Luis Más.、Uh -huh. Luis m a No es tonto. No, se quedó p i l a Y como siempre, pues ahí daremos el premio de la Mancomunidad, que es una cosa que a nosotros nos encanta porque suben todos los niños. Bueno, también hay gente que presenta corto que no es de i n s t i t u t o pero muchas veces han subido niños, ha sido algo muy emotivo. Y lo entregamos allí también. Además, es allí donde se da a conocer quién gana el premio de la mancomunidad. Antes no se sabe. Y también entregamos los premios a los que hayan ganado el cortometraje, tanto a RTVA, como todos los años, como al mejor cortometraje de comedia. Y además, pues, se proyectarán tres cortos que son los siguientes a los finalistas en votación por el jurado. Y esto, como todos los años, tendremos el premio del público, que es el corto que se vota que más le guste a las personas que asistan a la gala. Sí. Que es una cosa que también me parece bastante chula. Sí, sí, está muy bien. Yo doy fe porque voy todos los años. Además, una cosa que es que a nosotros nos gusta que participe el público y desde el primer momento la gente puede ir a valorar los cortos a la Casa de la Juventud cuando los estamos proyectando. En semifinales y en las finales en el premio del público.、Ellos. Además, a la gente le hace mucha ilusión porque dice: h、ah, claro. a ganado el que yo voté. sí, sí. Está muy bien. e Sí, c l a r d e a t e del jurado. Y bueno, además de todo esto, espero no aburriros. No, no. Pues tenemos,、eh, una, como he comentado antes, la proyección de, cine, de la muestra de cine andaluz en el Cine Arte 7, que en realidad lo que vamos a proyectar son cortometrajes. Antes de cada película, entre el 1 y el 9 de mayo, pues se proyectarán cortometrajes andaluces, que no tienen por qué ser que hayan estado en nuestro certamen este año. Ni... Simplemente son personas que tienen cortometrajes en 35 milímetros, que no todo el mundo puede permitírselo. Y que nos parecían interesantes. Y es una buena forma de ver cortometraje s en una sala de cine que no es una cosa que pase todos los días. En una buena sala de cine. En una buena, de buena sala de cine. Así que eso, Arte 7, la verdad es que ha colaborado muchísimo con nosotros en ese sentido. Nos ha dejado su tiempo. Muy bien. Pues, ¿algo más? Sí. <risa> no para. Todos los días, en la sobremesa, no sé a qué hora es exactamente, creo que es a las 4. Habrá una película de cine español en la televisión municipal que también pertenece a, a nuestro certamen. Y pues hay títulos, yo q u é sé, desde. Son películas que a lo mejor hemos visto todo el mundo, pero yo q u é sé, Bajar s e a l Moro, Belle Po,、eh, La Vaquilla, películas de todo tipo de cine español. ¿Durante cuánto tiempo? Del 1 al 9 de mayo. También, también... al 9 de mayo. Yo sé que como son muchas actividades, que todo el mundo se valía un poquito, también、oh. hemos sacado una revista. Con todas las actividades, con un cuadrante al final, con los horarios y eso. Y estas revistas, pues las van a estar sobre todo en la Casa de la Juventud y en el Cine Arte 7 también las vamos a poner. También habrá por otros sitios, pero en esos dos sitios van a estar seguros. ¿Quién se colabora、pierda. en la revista? ¿Vosotros, los de t á n a t o y alguien más? O...、Eh, aportando cosas a la revista, no, es simplemente una revista de programación. Ah, vale, vale. vale no, no hay se habla un poquito de la asociación. Y se ponen las actividades y cosas así. Es para, que, como para tener una guía. Sí, sí, está muy bien eso,、mm. p así. Claro, no nos perdemos. Claro.、Sí, claro, hay tantas cosas, tantas actividades, ¿verdad? muy buenas ideas. Me, me he visto que, que vamos, funcionáis con la televisión, con, con, vamos, con todo tipo de cosas. Y que, que, bueno, me parece muy interesante, pero claro, yo ya estaba un poco perdida. Entonces, viene muy bien el saber que la programación va a estar ahí para que la tocamos todos a, a mano、uh -huh. para ver los días. Sí, sí se va a sacar a la revista. De todas formas, se irán colgando las noticias en nuestra web, que recuerdo una vez más: w <risas> w w t a n a t o s a u d i o v i s u a l c o m Y nada, y si nos queréis hacer alguna consulta o proponernos cosas o lo que sea, pues nos podéis escribir también. Muy bien. ¿Ya está todo? Sí, si me quieres preguntar algo. Y al día siguiente a preparar la velada, ¿no? Sí, bueno, hay, hay alguno que seguro que sí, porque aquí somos cabezas nerviosas. Nerviosa. Inquietas,、sí. cabezas inquietas.、Mm. Bueno, pues yo solo d e s e a r que todo salga bien y seguro que sí, que sale bien, porque todos los años sale estupendamente y además le ponéis mucha ilusión y nosotras. Colaborar en lo que podamos, estamos a vuestra disposición. Sí, bueno, igualmente digo, y ya se sabe que la buena esencia en frasco pequeño, n o con los cortometrajes son un poquito eso, es una muestra fantástica de lo que es el cine en un poquito rato, y me parece muy interesante. Las actividades me parecen muy buenas y que salga todo muy bien, y para lo que queráis. Vale, lo tendremos、aquí. en cuenta. <risa> Muchas、okay. gracias, Raquel. n a d a vosotros. Pues ahí estaba la. Charla con nuestra amiga Raquel contando las actividades de esta semana de Tánatos. Y vamos con los libros. Todos están los libros, todos están los libros. Todo, todo, todo está n los libros, todo s está n los libros. Pues hoy no vamos a hablar de un libro solo, sino de unos cuantos, ¿no, Sena? Pues sí, bueno, yo he elegido aquí algunos que se me han quedado en mi, en mi memoria y que me, me han tocado un poco la fibra. Y bueno, los tengo aquí preparados para hablar de ellos. ¿Alguno que, que te haya cambiado tu forma de ver el mundo de repente? Bueno, ha habido muchos. La verdad es que es muy difícil elegir uno. Porque yo creo que todos te dejan una huella, algo que, que, en fin, que, que cambia en tu vida, todo lo que son los, todos los libros que, que se puedan leer. Pero hay uno en concreto que es un mundo feliz, que es de Aldous h u x l e y que. f í j a t e qué pronunciación tengo, ¿eh? fijaros, qué estupendo. <risa> Que es de 1932 y es muy curioso、pues、porque bueno,、pues、habla de. Sobre esto se ha hecho también, se han hecho, se han hecho series, en fin, películas, y es de ciencia ficción, pero bueno, es una ciencia ficción que entonces era ciencia ficción, pero si se lee ahora dices, vaya, este hombre era un poco. Profeta. <risa> profeta". Entonces habla de, de, bueno, pues de cómo se llega a un mundo perfecto por medio de. En fin, De muchas cosas, como erradicar el arte, la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía, la familia, dejando el mundo pues,、eh, como plano, con una serie de personas que ya las programan, digamos, desde el principio, y unos son los alfa, los beta, los gamma y los épsilon, que son por castas. o por... Bueno, Es muy, es muy curioso porque. Yo recomiendo leerlo. Y lo que no sabía es que el otro día, lo, lo, lo, leyendo un poquito, q u está basada en el acto quinto de La tempestad de William Shakespeare. Ah, sí. Y no tengo ni idea por qué, porque no me ha dado tiempo. No me acuerdo yo del acto quinto de La tempestad de William Shakespeare. La he leído, pero no me acuerdo. Y es muy. Y bueno, hay otro que a mí me gusta leer mucho teatro, porque como soy actriz, me gusta leer mucho teatro. Y hay uno que me encanta y que hace poco, bueno, hace un año así creo que también se hizo aquí una función sobre de, de ello, que es Hay Carmela,、ah, sí, sí, que、señora. es una preciosidad. Entonces, sí, es una obra de teatro que, es, que sí, bueno, yo la he visto hecha por varias personas. Son dos, dos actores es un, y es el papel de la mujer en la guerra civil. Pero desde, una, desde un punto de vista tan, en, tan humano, tan de sentimientos, es para mí una preciosidad. Eso sí, yo、sí, sí, s、sí. dos. Yo la he visto en teatro y en película.、Pues、sí, a、También. mí me gusta más la el obra de teatro, sí, mucho、claro. más. ¿eh? Uh -huh. no, no, no es mala la película, ¿eh? es buena la película, pero hay cosas que cambian y quizá no llegan tan adentro como. El teatro es el teatro. Mucho bueno, más cercano. Sí,、eh. es más cercano, sí, sí, sí. Pero bueno, el cine es muy entretenido también, no ¿eh? vamos sí, a quitarle.、También. Pues yo he visto en el, en el canal solidario, en, en internet, una consulta que hay de lo que se llaman libros contra la ceguera. Se refiere contra la ceguera mental, que dice Sara Mago. Que es la que tienen las personas que ven, pero no, no, no entienden lo que ven, no, no, no saben lo que están viendo. Entonces, la gente vota los principales libros que, que han cambiado su vida, que les ha influido mucho, y casi por unanimidad, el, el más votado ha sido Las Venas Abiertas de América Latina,、uh -huh. de Eduardo Gale Galeano. No sé si lo has leído. El que le ha regalado al rey.、Ah, digo, al rey. de actualidad. Chávez. <risa> Chávez <Obama>. <risa> a Obama. Obama, a Obama、sí. No, no, lo he leído. Lo, tengo,、mm. lo quiero leer. Ese y el Principito es el que también es una joya. ¿eh? Es que el Principito es una joya, claro. Una joya que yo lo he leído muy chiquitita en francés. Y luego lo leí en castellano. Yo creo que la primera vez que lo leí era como, bueno, n o sale. <risa> y la segunda vez ya me gusta. Bueno, me parece una joyita. Sí. Sí. Pues en gallego es precioso.、En、gallego、eh. <risa> es otra cosa.、Vamos. Bueno. Y otro que también、eh, ha sido muy votado es e v a n o de Kapuscinski. Que nos ha hecho, ya lo hablamos aquí en este programa, que Kapustinsky era un periodista que estuvo en África,、eh, estuvo en muchas guerras y en muchos conflictos y nos hizo cambiar la visión de, de África.、Uh -huh. Y otro más era El amor en tiempos del cólera de García Márquez.、No、sé. ¿También lo has leído?、O、hace muchísimos años lo leí, sí. Hay libros que quiero, que quiero releer porque se pasa el tiempo y sabes que se a b te quedó ahí un posillo y dices, tengo que volver a coger ese libro, pero es que no me acuerdo muy bien de qué iba, fíjate. Pues era un, un hombre que estaba enamorado de una mujer que estaba casada. Y transcurre una larga vida y el、sí. hombre nunca dejó de estar enamorado de ella. Sí, sí. Y cuando la mujer, cuando el marido de su enamorada se muere, él se presenta allí en su casa y le dice que se quiere casar con ella inmediatamente. Y ella, claro, lo echa, le dice que. e s、pues, está loco.、Pues. Pero como que poco a poco vuelve y. Y terminan juntos, la vejez termina n juntos. Qué bonito. En un barco, o、oh, Qué、momo. bonito. Sí. <ríe> sí, es una es historia、bonito. de amor、la、muy bonita, bonita, muy bonita, sí. Hay una película también、sí. que me parece que la protagonizaba Antonio Banderas. Antonio Banderas protagonizó, protagonizó bueno, protagonizó, hizo, ay, no lo sé si. i、si、o lo r e c o r d a r s Hizo La Casa de los Espíritus, otro precioso libro. De Isabel Allende. Sí, de Isabel Allende, que era, es muy bonito ese, ese, ese libro. Y, y sí, ahí, ahí trabajaba, pero no me acuerdo yo, Amor Antipos, ¿es c o l o r u i a No, además es que no hace mucho que se, que se hizo esa película, hace no, poco tiempo, pero no, no me acuerdo、mucho. yo quién era él. Y hablando de, de cine, pues he estado viendo una película que se llama Gran Torino, la última de Clint Eastwood, que además él es el director. Y es muy interesante porque es de un hombre, un, el hombre es un fascista y tiene un mal genio y, y está muy solo, sus hijos no, no le atienden. No, nada o n más que quieren su casa. Entonces、eh, vive en un barrio donde está una etnia que se llama los Mon,、uh -huh. que yo nunca había oído hablar de ellos. Y es muy interesante porque los Mon son unos, una etnia de Laos. En los años 50.、Eh, ah, o s a que CIA, es una, una etnia oriental, y sí. Y vive en Nueva York. 私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時 a 私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私たちは私たちの戦争を終えた時に、私ええええええええええ Cuando terminó la guerra del Vietnam, pues se retiró a Estados Unidos, los vietnamitas masacraron a toda la población m、hm. o n g Y muchos, eran por lo visto 18, 18, no me acuerdo cuántos millones de personas, total, quedaron 200.000 y muchos se fueron a Estados Unidos,、uh -huh. hicieron una colonia de gente en, en Chicago. Y ahora. La, están diciendo que gracias a la película de, de Clint Eastwood、uh -huh. eh, se está, dan, está visibilizando el drama de este pueblo que se tuvieron que ir sí, y, y muchos murieron. Y quieren una indemnización de Estados Unidos por haberlos metido en esa guerra y haber sufrido las consecuencias de una cosa que la mayoría、sí. del pueblo no había participado. すごい。はい。 Y le cambia la vida completamente ¿Mm? y ve que tiene más cosas en común con ellos que con su familia.、Eh, está bien porque muchas veces desconocemos a la gente de, otras, de otros a s ...de t r o países y pensamos que son diferentes a nosotros. p o ¿no? r que no se tratan y eso no se sabe. Sí, sí, y ni hay ni muchos prejuicios pre pre y muchas. Y sin embargo, como le pasó a este hombre al conocerlos. Pues se dio cuenta de que las personas somos iguales en todas partes、sí. y hay de todo. Pero es muy interesante por eso. ¿Ya e s la están echando aquí, Loli? No, yo la vi en Sevilla. No. Aquí, no, aquí ponen mal cine.、Sí. Hombre, pues sí. Mi niña. <risa> ¿Qué <hija> y... <risa>、okay, vamos a, cañar, a poner? Mi niña y yo está el, fin, el sábado. El sábado t u v o ella en el cine. No sé cuál. La... ¿Mm? Ella haciendo de pelea y eso no. La... No le gusta, no, ya le gustan otras clases de películas, pero vamos, a mí sí me gusta mucho. Yo creo que aquí se pone cine sobre todo para divertir. Pues es cine, cine pues es el que comercial, q u e no digo que e l c i n e c o m e r c i a l Que no conozco el cine de allí del de, de, de, de centro, de centro comercial n o q e van o h pues está muy, bien, no, porque no, porque yo, está muy bien, pero a mí me gusta, yo le digo, m niña, cuando oiga una película que a mí me guste. Claro. n、no, a de copla, vaya. No, de copla y de, y de tiro, me gusta a mí mucho. Y de, mientras más pelea y gama, me gustan las películas de, ah, de pues, pelea. Ah, Pues de esas tiene.、Sí. Bueno, hay un, un par de películas. Vi que había una película el otro día que, ten, que me pareció que, que trabaja esta, la que hizo la Reina. ¿Cómo se llama?、Ah, sí. No me acuerdo ahora cómo se llama, tengo una memoria que vamos. La Reina Elizabeth, ¿no? De Inglaterra,、uh, ¿no? me acuerdo.、Sí. Y que trabaja gente, vamos, actores buenos, creo que también trabaja. No sé, Ay, qué, es que des des despiscada. Que, que yo no sé decirlo bien. El, que tú, el actor que tú has mentado, que a mí me gusta mucho, o sea, sí, y, y a mí me gusta, el, que se me ha niñado, yo lo digo muy bien. El c h i no ríe, ese, como s e Y el John b r o n z y el John bronzo, bronzo también me gusta a mí mucho. Yo tengo una película de John. A mí me gusta esta película mucho. Bueno, pues vamos a hacer un concurso. A ver si sabéis de qué película es esta música. Es fácil, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué película es? ¿Lo sabes? s、sí, h la música、eh, que más me q u i e r e s recordar, pero no, caigo yo ahora mismo, ¿de dónde? ¿Tú, Sena? Sí, sí. sí. Venga. Entonces, doctor Sivago. Ah, <risa> es, es, es, esta música, ¿de dónde? El, es que, el tema de Lara se llama. Sí, que、bien. es una película, es un、Muy、clásico bien, del bien. cine. Yo l a he visto muchas veces. Muy bonita, pues. La he traído porque la semana, hace dos semanas murió el compositor de, de este tema y de muchas películas también, como la de Lorenz de Arabia. Se llamaba Mauricio Jarre, murió a los 84 años y hizo más de 150 composiciones para, para el cine. Un poquito más, Emma, por favor. Vamos con la noticia de la semana. Noticia? La noticia de la semana. Gorda. La gorda. Que se nos ha ido la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar. a、ah, eso, que se iba. Se... A la Junta de Andalucía, ¿no? A la, a la Junta de Andalucía. Ha dejado la alcaldía de Córdoba y llamada por Griña. griña para era, ser... era de Izquierda Unida, ¿no? Sí, de Izquierda Unida y. Bueno,、pues、era y lo seguirá haciendo si se va allí o allí ya no puede ser. Ella ahora dice que va como independiente,、mm. pero lo veo, lo veo una、Difícil. contradicción, una,、sí. una cosa, vamos, que una persona de Izquierda Unida esté trabajando con un equipo del SOE con una ideología totalmente diferente, me parece una cosa muy rara, muy rara ¿no? Sí, a mí también, verdaderamente. La verdad, que últimamente iba hacia la socialdemocracia, iba, se estaba haciendo, despuntando mucho ¿no? de Izquierda Unida. Sí, eso, eso se estaba hablando, ¿no? que parecía que tiraba un poco hacia el SOE ya hace bastante tiempo, que tenía, estaba. Ha hacia una ideología. Que iba cambiando la camisa, un poquito a poco. Un poquito a poco. En B, decimos nosotros, n o cambiarte la camisa. n o Aparte de que yo pienso que cualquiera es libre de hacer lo que le da la gana, por supuesto, y hay que respetarlo. Pero a mí me parece una deslealtad, n o porque si tú tienes una ideología y con ese, con ese partido, con esa organización, has llegado a ser alcaldesa de Córdoba. Y por lo que sea, ya no tienes equipo o no estás de acuerdo con el equipo, pues te vas y quedas como una reina.、Claro. ¿Y, y esperas a que lleguen las otras elecciones y quieres presentarte con otro grupo, lo que quieras, pero por lo menos. Pero dejar así,、sí. que siempre ha dicho ella que lo prioritario para ella era Córdoba, dejarlo y marcharse con el SOE, por muy amiga que sea de, de, de Griñán, a mí no me parece leal, vamos. Pero bueno, sí, a, ver、si has... está bien, ¿no? ¿Eh? a ver si hace algo bueno. n o Va a ser de obras públicas, creo. n o Sí, n ¿no? Sí, obras públicas, Sí, o、sí, públicas. Sí. Sí, sí. Dicen que, como pensaba que ya no iba a salir e l e g i d a y que entonces pues, le han ofrecido esto, pues v i o una oportunidad de, de prosperar. Bueno, todos estos cambios que ha hecho el gobierno últimamente, yo creo que es un poco. Todos van por ahí. Entonces están un poco como asustaditos, un poco así como, venga,、vamos". bueno, más, más asustados, como cubriendo. A mí me parece que todos los cambios hechos de repente en un gobierno, así de esta forma tal, no, a mí no me parece bien. Y esta señora, pues yo soy de fuera, tampoco puedo, o sea, vamos a ver, de, tampoco sé mucho su trayectoria porque yo soy navarra, entonces. Pero sí, me parece, estoy contigo, de acuerdo, que, que me parece una deslealtad, una deslealtad, para mi gusto. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, pero en Islandia ha ganado la izquierda por absoluta mayoría en las elecciones de, creo que fueron el domingo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, en、ah, Islandia. Sí, ¿eh? sí. ¿En Islandia sigue siendo la presidenta una mujer? Pues llevan años siendo. Sí, sí. Pero muchos años, cuando todavía no ha habido、no, prácticamente. Islandia、no、había... era uno de los países más prósperos hasta que, hasta que llegó la crisis y, y los hundió en, en la miseria. ¿eh? Fue terrible para Islandia. Era uno de los países más prósperos, más adelantados, un nivel de vida, pero la, el, la crisis esta inmobiliaria h o y económica les hundió. De una manera terrible. Y ahora parece que ha ganado la izquierda, parece que la gente se ha dado cuenta que hay que luchar por lo público, nacionalizar la banca, y yo creo que sería lo lógico, ¿no? Que la gente ante la crisis viera que el capitalismo pues no es la solución. Pues esperemos que también se vea por aquí, porque. <ríe> En el resto de Europa, n o un poco, se vayan dando cuenta de que desde luego el capitalismo no es la solución. Ni el. al revés, es el gran problema de, este, sí, sí, de estos últimos siglos. Ya las pequeñas empresas que las ayuden y que. Claro, que, así, que son todos los que le hacen falta, ¿no? Porque tienen mucho dinero. Claro. e r o eso todavía. hombre, que las que hagan no, no caigan. la pequeña empresa que caiga que no caiga, que la a a Sí, pues son, son siempre no las no. primeras. Sí, sí no, claro. El que tiene, tiene para todo lo que venga. Pero、sí. el que no tiene. Sí, y en los bancos parece que iban a dar ayudas, que s í、sí, el i c o que s í la. En fin. Bueno, al final resulta que se lo llevan también las grandes empresas. ¿Sí? Y antes iba que, a, pedir, <risa> a pedir algo y te. Y hoy ya. ya. Precisamente ahora celebramos el 1 de mayo. Hay manifestaciones en todas las capitales de provincia. En Córdoba tenemos una cerca en,、eh, que sale de Vista Alegre. Es una manifestación convocada por el SAT contra la crisis. Movilízate, es el lema. Y es a las 11,、eh, sale del pabellón de Vista Alegre. Así que el que quiera puede ir a Córdoba, puede ir a Sevilla, que también hay. Para celebrar este acuerdo. Entonces, esta que va a entrar en la que para OTAN de o x r a g o que ha entrado, esta que e a... para cosas del trabajo que lleva ella.、Pues、es la. ...la, la de cosas de, cosa de obra, obras ...obras públicas. Para ver si ...si les hace bastante piso, bastante que, que los albañiles se vayan a trabajar, que, que, que hay una cantidad de albañiles y de ferrates de toparados que. a ver si hace algo. Hombre, ya que se va a la OTAN de o x a g a ver si hace algo. Si、que bastantes personas hay para. Y a ver si arregla el metro. Yo estuve en el metro el sábado en Sevilla.、Ah, sí. Está precioso. Y mi hermano está loco, perdido. Ahí está antes de montar. Bueno, no tiene nada que hacer. <risa> <risa> bueno, primer día q e s o n t a r De lo primero que, que se montó una poca gente. Sí, pero yo no sé si es porque era sábado o porque. Creo que ha habido varias denuncias. Porque está fallando, será el rodaje del principio. Y yo, desde luego, estuve esperando un montón de tiempo. Y después resulta que cuando llegó no cabíamos en el, en el tren, tuvimos que esperar al día t u v i m o siguiente, que esperar al tren s al las escaleras mecánicas no funcionaban. Digo, uy, qué mal empiezo. Han pasado muchos años en Sevilla con el tren, con el. Con el metro, pero vamos, tan macabro、bueno, que, que, la... que, que eso tiene fácil solución. Si no cabéis en el vagón del metro, como en Japón, que ponen gente para empujar y meter ahí a presión, pues que es más barato que eso. Y así dan puestos de trabajo. Mira, unos cuantos en cada estación empujando a presión. Esto tienen que darle una solución con tanto paro y tanta. Y que es la cantidad de albañiles de todo el mundo, ¿eh? de todos los trabajos ahí. ¿eh? O sea, hay que、también. movilizarse. Hay que es una, una línea la que tiene. Solo una línea. De un lado al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir terminando porque ya llevamos mucho tiempo de programación. Yo quiero saludar a una familia que dice que nos escucha más que la más. A los padres de, de la Calé, a Manuel y a l o l i los voy a saludar. Que dice que está siempre escuchándonos. Muy bien, pues saludados quedan. ¿Y、sí. había alguna noticia más, Sena? ¿Tienes ellas por ahí o no? Pues yo, en principio, bueno, había una cosa. Ah, sí. Un, una cosa que es bastante curiosa. Y vamos, vamos, a, a, terminar y, bueno, vamos esto, a terminar con esto, o v e r i d a o Para reírnos bueno, un poco de, de, de todo, para, en para no pensar en la crisis linda, porque si no. Hemos encontrado un, una, unas recomendaciones para, para los hombres y las mujeres, amos y amas de casa. Dice: es de, de la prensa de San Diego, de México, y es, está escrito por una, graduada, una estudiante graduada en salud pública. Y dice: ¿Sabía usted que al barrer.? Y aspirar uno quema por lo menos 10.000 calorías al año. La siguiente s sugerencia s son maneras de mantener un buen físico haciendo limpieza al ritmo de la música. Por ejemplo, lavar los trastes, los cacharros, con el sazón de la música de salsa. Barrer y bailar con la escoba o un aspirador al ritmo de la música de una quebradita. Fregar el piso, ella dice mapear el piso, al ritmo de una cumbia. Pero hay que tener cuidado con el piso mojado, ya que sabemos que es resbaloso con el agua. Y, y saber bailar la cumbia también. <risa> que, eso es importante. Después dice: si quiero unos brazos fuertes, haciendo cositas como lavar los calcetines a mano a una canción de la famosa Celia Cruz ayuda a quemar más calorías que simplemente echar la ropa a una máquina de lavar. Ya sabes, vaya, en vez de poner la lavadora, yo, yo... lava a mano y, y pierdes calorías. Claro, a v e s e s me va conmigo. Yo bastante lavé cuando tenía siete niños. <ríe> Todo el、eh, chico. No lavo ni un c a s c e t í n a mano yo. Y limpiar las ventanas y espejos estirando los brazos hasta arriba y para abajo a una canción de pop continuamente con un periódico no solo quema calorías, pero recicla Sino que también recicla el periódico, que es algo bueno para el planeta. ¿eh? Esto es fantástico. Esto ya me parece genial. Lo y lo que recicla... te ahorras en gimnasia. Por tu a t e Pues ya está. <risa> <risa> Entra. Es la que está estos d í a trabajando, como limpiando o esa tine que, que mató las calorías del mundo entero, ¿no? Pues claro, pero ahora lo hace a ritmo de música ya, ya y ya. La, ya la... Y bueno, y aquí podía haber muchísimas más sugerencias, pero claro, ya... se nos irán ocurriendo. Igual con estas semanas <risa> siguientes se nos van ocurriendo sugerencias. <risa> sí, podría ser una buena sesión. <risa> Tú me dices a mí si yo voy a poder limpiar, como bailando, todas esas cosas. Que, que... que me caigan. <risa> Oso. Y, te, y quería recomendar que también la vi en Sevilla a la gente que viera una, una exposición que hay de fotografía en el Centro de Arte Moderno, que está en, la, en Isla Mágica, que se llama Prohibido el Cante: Flamenco y Fotografía. Y hay unas fotografías preciosas. Que, son, que no son、ah, de casi,、sí, ¿no? Sí,、oh. sí. Estuve yo a punto de entrar. Y sí, sí, o sea que tiene que estar muy, muy bien, bien. Lo que pasa es que en、buena. ese momento había、Las、que fotos preciosa, y que no, no sé qué, y ya、si、se prohíben c a r t e l s que no son de. ¿Las fotos de qué son? De flamencos. De, de flamencos. d e e l siglo XVIII hasta ahora. Y hecho por muchos, por muchos fotógrafos、oh. y fotógrafas. Y está hasta el 30 de agosto, todavía da tiempo de.、Oh. Ver, entonces cuando vayamos a la Isla Maica la podemos ver. Claro, ¿Eh? sí, está muy bien. Cuando vengan los niños a Aragua y que vamos a la Isla Maica. e n t o n c e s hoy r d í a d de a que decía si lo hacen este año. Toda la cosa, no sé si lo harán. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, e n a Te esperamos. Gracias a vosotras. Y Valle, nos vemos la semana que viene. Damos recuerdos a las ausentes. Sí, que venga, que no andeamos sola hoy. Claro, que había silencios aquí, <ríe> está como hueco. d e s p u é s d el otro todo, día que estábamos dando charla m o s o t r a hoy. <ríe> bueno, así nos explayamos.、Sí. Y a, nuestros, a nuestras personas que nos escuchan, decirle que este programa lo pueden oír también en, a través de internet. En f m r a d i o é c i j a b l o g s p o t c o m Y a, por supuesto a través de FM Radio 93.4 o de nuestro blog Las Somos Las Todas. Las Somos Todas.、Os、esperamos la próxima semana en nuestro p r o g r a m a Las Somos Todas. todas. o h you